11 y 6 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 20 de marzo. Vamos a entrar ya en el tiempo de la actualidad local para、eh, hablarles sobre iniciativas que se están organizando y preparando de cara a la celebración mañana de lo que es el Día Mundial de la Poesía. Mañana 21 de marzo. Es el Día Mundial de la Poesía y por este motivo,、eh, los colectivos de mujeres de nuestra localidad, Preformación 94 y Mujeres Nuchu, han organizado un encuentro poético. Un encuentro poético que、eh, tradicionalmente bueno, pues, se ha enmarcado eh, siempre eh, en los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo, pero que en esta ocasión se desvincula de esos actos y, y que、eh, bueno, se、pues, eh, desarrolla, ¿no? se sigue desarrollando en esa localidad con el mismo espíritu con el que se creara hace ya、eh, prácticamente 16 años. Nosotros vamos a informar de este asunto. Y lo vamos a hacer con los colectivos de mujeres, en este caso con Perfumación 94, Manuela Jiménez, su presidenta. Muy buenos días, Manuela. Buenos días. También nos acompaña Ana Rodríguez, de Mujeres Nucho. Buenos días. Hola, buenos días. Y también está con nosotros Juana Camacho,、e、igualmente de este colectivo. Juana, Muy buenos, buenos días. Buenos días. <risa> bueno, pues con las tres vamos a hablar sobre eh, precisamente eh, ese encuentro poético que se va a llevar a cabo, que será, recuerden,、eh, mañana viernes. Coincidiendo con el Día Mundial de la Poesía, a las cuatro y media en la Peña Flamenca, como tradicionalmente, además, estos últimos años ha venido siendo sede ¿no? de, de ese encuentro poético. Siempre se conocía como el encuentro de mujeres, pero eh, también eh, cabe posibilidad de que acuda、eh, pues, cualquier persona que lo desee, d i s t i n t a m e n t e del género. ¿no? Vamos con lo que ha sido este año la organización de este evento y, y bueno, ¿qué os parece si, si nos comentáis en primer lugar, ¿no? que es lo que、eh, conviene informar de ello, el hecho de que. Eh, se desvincule de esos actos、eh, del 8 de marzo, que es la principal novedad ¿no? que podíamos、eh, recoger sobre el evento, y se、eh, organice, ...bueno pues como comenzó en principio, ¿no? porque esto,、eh, según parece, hace 16 años arrancó así: un encuentro de mujeres que tenían ...bueno pues interés por la poesía, se reunieron para ofrecer ese recital poético. Eh, después, en un momento determinado,、eh, pasa a formar parte de los actos del 8 de marzo y ahora nuevamente vuelve a esos orígenes, n o、eh, como se creó en principio. ¿Quién me lo cuenta? <risa> Ana. Bueno, pues como tú bien has dicho, hace ya 18,、eh, tú has dicho 16, pero 16 llevamos con el ayuntamiento.、Eso. Entonces,、mm, hace 18 años, nosotros, un grupo de mujeres que nos denominamos NUSU, Pues vimos que había una inquietud en las mujeres por la poesía y fuimos las que unimos a ese grupo para poder desarrollar esa lectura. En principio, pues la hacíamos entre nosotros, nos íbamos y tomábamos un cafelito. Y entonces el ayuntamiento le llegó oído de que había un grupo de mujeres en Ubrique que teníamos inquietudes por la poesía y nos invitó. Nos invitó al ayuntamiento por si queríamos colaborar. Para celebrarlo en el Día de la Mujer Internacional Trabajadora.、Uh -huh. y, y nosotros aceptamos. Entonces, desde, desde ese inicio, pues se hacía en colaboración con el ayuntamiento, pero siempre el ayuntamiento era el que aportaba la economía. Nosotros el trabajo、uh -huh. y ella la economía. Y nunca habíamos tenido ningún problema en poderlo llevar a cabo. Pero últimamente ha habido cierta. Discordancia en la forma, en el, y entonces, p、pues、u este e s año,、pues、habíamos decidido que vamos a, a caminar sola. Espero que nos vaya bien, como todos los años. Y aquí estamos.、Uh -huh. Volver un poco de nuevo a, a lo que fue el origen ¿no? de, de esos encuentros poéticos que se planteaban en principio como bueno,、pues、un grupo de personas con inquietud literaria, n o s í sí, sí. n、no, t no había más. Así así. es, Independientemente del género, independientemente de la temática de, de esas poesías que no tienen nada sí, que sí, ver ¿no? con, sí. con la mujer, especialmente. Sí, porque el grupo de mujeres n u s o aparte de, de trabajar así con el grupo literario, Pues, hemos colaborado mucho con la Asociación de Proderechos Humanos de Ronda, con la Juventud. O sea, que nosotros, aunque parezca que no estamos aquí, hemos、eh, estado. Y siempre hemos estado、uh -huh. al lado de, del que no, nos ha necesitado. Han pedido nuestra colaboración y hemos aportado nuestro granito de arena. Hemos cuando lo de la violencia de género,、uh -huh. a donde quiera que ha habido algún movimiento femenino, ahí hemos estado. Aunque no estemos legalizadas. <risa> bueno, pues、eh, se, se ha organizado entonces para mañana, mañana viernes, en la Peña Flamenca, como decíamos, a partir de las cuatro y media. Y, y es un acto que está abierto a toda la ciudadanía obriqueña.、Eh, el, el procedimiento es el mismo: recital poético. Ahí acude la, la persona que lo desee, se montan, i m a g i n o un pequeño estrado, ¿no? Que se habilitará o así. Y se, se lee la poesía. No sé si habrá a lo mejor también alguna merienda para compartir después o antes. ¿Cómo l o habéis organizado ese recital poético de mañana? Manuela. Bueno, pues, lo hemos organizado pues, en la Peña Flamenca, que, que nos ofrece la megafonía, nos ofrece el salón, y, y nosotros trataremos de, de, de poner, bueno, de eso lo vamos a poner, lo que es un, una tarta para、uh -huh. hacer las porciones. Según la, dependiendo de la gente que haya, porque la verdad que también nuestros recursos no son muy. No, no tenemos demasiados、uh -huh. recursos.、Eh, Ahora Ana dirá los patrocinadores que、uh -huh. este año han querido colaborar para que, para que nuestro encuentro siga adelante. Y, y con esos patrocinadores, con la ayuda que, no, que nos han puesto, pues llegaremos hasta donde、no、podamos. Si tenemos para el café,、pues、habrá para el café. Si no tenemos, pues nos pagaremos cada una el euro del café.、Uh -huh, claro, porque con, con esa、eh, cuantía, financiación que habéis、eh, obtenido a partir de los patrocinadores, lo que se hace es editar un cuadernillo, ¿verdad? Eso es, así.、Uh -huh. Que esto se hace desde siempre. De siempre.、Uh -huh. ¿Y qué es lo que se recoge en ese cuadernillo? Mira, t e voy a e x p l i c a r El、sí. primer cuadernillo que se publicó iba e la hoja en blanco. ¿Por qué no participamos en el grupo? Fue cuando vino Ana Rossetti. Que la trajo el ayuntamiento, y entonces、eh, editamos un cuadernillo que e r a unas pastas lilas con una hoja en blanco y ponía e x p r e s a tus e n t i m i e n t o para que al año siguiente se pudiera publicar ya un cuadernillo con poesía leída en el acto.、Uh -huh. Y así sucede que se publica lo leído el año anterior.、Ah, en el、bien. cuadernillo viene publicado lo que se leyó el año anterior. Y así, desde un principio, pues este año, l a p o e s í a que se leyeron el año pasado. Es la que se publica en e s e cuadernillo.、Uh -huh. Y el ayuntamiento, pues siempre nos ha pagado e s e cuadernillo.、Uh -huh. En esta ocasión, al haberlos organizado、eh, vosotras de manera independiente, pues habéis tenido que buscar la financiación v e r d a d Eso es. Este año, pues como lo vamos a hacer independiente del ayuntamiento, pues nos empezamos a mover, a ver cómo podíamos recoger esos fondos, que, que el cuadernillo es muy sencillo, pero claro, vale su dinero, como todo. Entonces, si te parece bien, voy a decir los nombres de、sí. los colaboradores del cuadernillo. Los colaboradores son Librería Papelería Fábula, La Trastienda, la tienda de las plantas, Peluquería Siroque, Gran Mundo Tour, Turismo y Vacaciones, Gestoría a s e s o r a d o s Asesoría Laboral y Contable, Marca y Gráfica Ubriqueña. Y también quiero darle las gracias desde aquí a todas estas firmas que nos han apoyado、uh -huh. y a la Peña Flamenca que siempre nos tiene abiertas las puertas para lo que nosotros necesitemos.、Mm, aparte, tengo que decir, porque han colaborado también la gente de u r i q u e hemos hecho una pequeña rifa, porque esto de la firma es solo para el cuadernillo.、Sí. Lo que han aportado este dinero es para los cuadernillos. Pero luego, para poder comprar un poco de tarta y, o lo que podamos hacer, pues hemos hecho una pequeña rifa que nos dieron un, un objeto y la hemos rifado. Y con eso hemos conseguido 100 euros. <ríe> con esos 100 euros, no sé si nos dará para la tarta y para el café. Por eso, mi compañera Manuela ha dicho、mm. que si llega para las dos cosas, llegará y si no, pues tendremos que pedir la colaboración、mm. de las personas. Que, que asistan al acto, que espero que sea como todos los años, que no ha, no ha desbordado el acto. Así、mm. que allí estaremos y, y daremos lo que podamos, y sobre todo daremos la poesía, que es lo más importante:、mm. el recital poético que se va a hacer. Que ya llevamos varios años que tenemos hombres también que recitan con nosotros,、mm. y gente que viene de fuera de la localidad también. Todo、esto se organiza de manera muy modesta, ¿no? Sí, sí, siempre, pero siempre ha sido así. ¿eh? Se, ha, se haya、sí. hecho con el ayuntamiento、mm. o este año, como lo vamos a hacer, siempre ha sido mirando por,、eh, monetariamente、mm. económico. Porque no queremos tampoco que lo importante es la poesía y el estar junto ese día y celebrarlo y pasarlo bien, claro. Ir a que le guste la poesía, pues la poesía no, es, no le gusta a todo el mundo.、Mm -hmm. Pero vamos, tenemos unos seguidores fieles que cada año, los 16, 17 años que llevamos, nos acompañan.、Uh -huh. Seguidores, seguidoras. Seguidores y seguidoras. Está abierto、uh -huh. a tanto hombres como mujeres. Ya he dicho que、mm, con nosotros ya recitan hombres. Sí.、Uh -huh. Eso que en un principio eran t o d o s mujeres. Era como más cerrado, o, o que se, ve se veía como cerrado, pero nosotros siempre hemos estado abiertos a los hombres.、Uh -huh. O sea. Género, o sea, igualdad en género. Sí, s、sí, i n distinción de género. También、claro、sí, como debe ser. ¿Cuántas personas suelen participar en el recital? Bueno, voy a hacer como un monólogo, <risa> <risa> pero este, el año pasado fueron 22 y este año andamos casi por el mismo número. No no hay que, obviamente, no hay que escribirse, ¿no? Porque tú comentabas que quien desee participar vaya a participar primero. Se suele saber de antemano, más o menos, quién va a participar. Sí, ¿no? sí. Sí, Normalmente ya tenemos un listado hecho de gente que nos han dicho que van a participar. Pero siempre sale algún voluntario dentro de e del público diciendo que quiere participar. Por eso el grupo cada día es un poco más grande.、Uh -huh. Porque luego al año siguiente, ese que se unió a nosotros espontáneamente, pues sigue con el grupo. Ajá.、Uh -huh. ¿sí? La poesía que sirve para、eh, mostrar los sentimientos de uno, ¿no? eh, para eh, comunicar esas sensaciones o, o sentimientos, totalmente emotiva. Y yo imagino que los temas que se abordan、eh, dentro de, de ese recital poético, pues da para mucho, ¿no?、Eh, puede ser de todo. ¿Qué, qué temas、eh, se tratan a través de esas poesías? Manuela, <risa> te, te has cedido la palabra. <risa> ¿Qué、ya. temas suelen ser? Bueno, yo quería decir que. Eh, que eh, este grupo,、eh, tenemos muchísima, muchísimas reuniones, nos reunimos,、eh, mm, llevamos nuestras poesías, compartimos con nuestra s compañera,、eh, si le parece mejor una o otra, y, y es, es un grupo que está muy unido, que en, en la relación no tenemos ningún problema. No tenemos ningún problema porque、eh, se ve que estamos todas por, por una cosa que nos gusta. Y Ana, como coordinadora, un poco, aunque ella no participa escribiendo, pero la verdad que es el motor de,、uh -huh. de, de todas las reuniones, de las llamadas que, que hay que hacer y de todo esto. Entonces ella muchas veces dice: ¿Pero yo qué hago? ¿No? No, hace casi las cosas más importantes que es tener la organización y tenernos a todas a,、eh, conectadas para que el día que hay las reuniones, que es casi toda la semana o cada dos semanas. Y entonces, la verdad, que por parte nuestra no ha habido ningún problema para, para seguir adelante, ni este año ni en lo de atrás, ni esperemos que en los próximos. ¿no? Por eso quiero decir que. Que bueno, que, que estamos aquí, que yo creo que todavía entre nosotras comentamos que todavía no nos podemos quitar el nombre poetista, siempre aprendiendo, porque cada vez que damos un curso nos damos cuenta de que todo lo que hay que aprender, y entonces estamos en ello.、Mm -hmm. Yo te preguntaba por la temática de la poesía y tú has hecho un poco un, un alegato ¿no? a lo que es el grupo de, de mujeres que se reúnen y que trabajan con estas inquietudes literarias. n o y, y bueno, pues siempre desde un punto de vista como aficionadas, n o que es lo que decías a, para terminar. Sí, claro,、uh -huh. como aficionadas es que tenemos que hacerlo como aficionadas、uh -huh. a la poesía. No podemos hacerlo de otra manera. Otra cosa es que. Bueno, que, que cada una exprese: eh, eh, estamos en el marzo por la igualdad, ¿no? Siempre cae una poesía que es un poco reivindicativa de estas fechas, ¿no? Claro. Y, y entonces, aunque no se haga exactamente,、uh -huh. no digamos, el grupo todo va a hablar porque va, estamos en el oso de marzo, no.、Eh, salen todas las poesías que salen y cada una. Hace lo que, el tema, la temática y el tema. Lo que le inspira, que, ¿no? Que le inspira.、Mm. Pero vamos, que suelen salir varias de,、mm. en relación con, con el oso de Marte.、Uh -huh. Juana, que no ha hablado todavía.、No. Juana、sí. es nueva en esto、Estoy、de. en el grupo, participa、eh, desde hace tiempo ya, ¿no? Sí, en, en el desde, desde el principio casi.、Uh -huh. eh, ¿Y bueno, cómo has visto la evolución de, de los encuentros poéticos desde que empezaba hasta ahora? Pues yo veo que vamos un poquito mejor que,、uh -huh. que al principio. Sí. Cada año se, parece que se, a mi entender,、uh -huh. se va superando un poquito más. Yo misma, <risa> creo que lo que escribía en aquel.、Sí. Hace años atrás, pues parece que voy también. p e n ú l yo que parece que va un poquito mejor.、Uh -huh. Y no sé. Pero siempre aprendiendo, porque, claro, es que. Que somos, los, somos、uh -huh. amas de casa. Claro. Y no nos podemos dedicar todo el tiempo ni. Ajá. s í que.、No. Bueno, pues、eh, vamos a seguir hablando de ese encuentro poético y vamos a hablar también de el, la invitada,、eh, porque Carmen Calderón va a acudir como invitada a lo que va a ser el recital poético que vais a ofrecer mañana viernes. creo que hay una llamada telefónica que vamos a, a recibir de u n oyente que, que quería participar. Creo que además es una colaboradora de, de, del recital de toda la vida, ¿no? Antonia Gil me dicen. Antonia, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué quería decirles? Pues nada, ir a felicitar a mi compañera. Que la felicito y aunque yo sea una fartona, pero la llevo en mi corazón la poesía. <ríe> que mañana, si Dios quiere, estoy ahí con ella. ¿Mm? a l e Antonia. Y、sí, que todo lo que sea trabaja por la cultura, que viva toda. Antonia. ¿Eh? Antonia. <ríe> sí. No te olvides de tu punto de humor, ¿eh? No. <ríe> bueno, bueno. Bueno, Antonia, p u e nada, gracias, gracias por、eh, esas palabras de apoyo para el grupo. ahí va, vale <risa> Gracias,、ah, buenos días. Punto de humor, lo, lo digo porque、eh, lo decís, me imagino, porque cada una como que tiene ya、eh, algo especial que ofrecer y la reconocéis por、eh, cómo lo hace, ¿no? cómo、eh, ofrece esa poesía ¿no? en particular. En este caso la Antonia, siempre con, con toques humorísticos. ¿no? Mm. Que... Sentido, dándole t i no sentido. <risa> Juana, ¿qué quería decir? Bueno, que yo traigo aquí un poema, bueno, un, ¿Sí? es un relato un, poético. Un relato, relato extenso, ¿no, no, ¿no, no Juana? No, no. Se nos va a ocupar entonces no, no, la mañana. No, no, pero es muy cortito. <risa> muy cortito. Eso está rápido. Venga, pues si te i n s p i r a hala. Venga, si、sí, quieres、mm -hmm. te lo leo. <risa> Esto lo escribí en, a la llegada del nuevo Papa, el año pasado, en febrero.、Mm -hmm. En febrero, no, en marzo. Acércate un poquito más al micrófono para que se te escuche mejor, Juana. ¿Cómo?、Pasa? Acércate un poquito más y, y cuando tú quieras, pues nada,、el、ese micrófono a tu disposición.、Pasado. p、pues、u Escribí e s esto a la llegada del nuevo Papa y digo: Pues quiero que lo he leído en público en Cádiz y lo he leído también en, en algunas personas, pero claro, en Ubrique no lo he leído. Y entonces, pues quería que quiero que quede ahí en el... pero la posteridad. Pues nada, <risa> <Aquí> <risa> No me sale. tiene s la oportunidad cuando tú q u i e r a s Bueno, pues esto lo titulé Esperando al nuevo Papa y dice así. El tejado vaticano tiene humilde chimenea. Contrasta con el palacio que grande belleza encierra. Con grandísima extensión y de una altura infinita, la gente que espera abajo las veo muy pequeñita. Aumenta la multitud y llega una gaviota. Se posa en la chimenea, como esta ocasión no hay otra. Para ver si, una, si hay nuevo papa, la gente esperando están. Suena de nuevo el teléfono en el programa de Juan, y sigue la gaviota posada en la chimenea, que espera ese nuevo Papa no se sabe de qué tierra. La gaviota se ha ido, y ya sale el humo blanco. Se ve que sale con fuerza y el gentío ilusionado. Y las campanas repican: muy bello está el Vaticano, la luminaria muy grande, y el humo sale muy blanco. Parece un almendro en flor. Parece un árbol nevado. Parece un árbol del cielo encima de su tejado. Banderas ondeando al viento de muchísimos colores. De muy distintos países son bellas, parecen flores. Ahora Fabre lo mejor, el nombre del nuevo papa. Está esperando, está vistiendo sus hábitos en el cuarto de las lágrimas. Ya el Papa salió al balcón con el nombre de Francisco y pide la bendición al pueblo llano y sencillo. Gregorio se llama el Papa, Jesuita y Argentino, un señor humilde y llano que dará calor divino. Ah, pues ahí, ahí queda ese, ese relato, decía, ¿no? La d e f i n i ó n Un relato sobre... poético.、Uh -huh. la, la lección del Papa. imagino, ¿le vas a dar lectura esta tarde también, quizás? No, no. Esta tarde, tengo, mañana, tengo digo. Tengo otro, otro preparado. Otro muy nuevo. <ríe> otro más nuevo, más actualizado, ¿no? Para, para ofrecer a, a la concurrencia. Bueno, estábamos hablando de Carmen Calderón, que es también, eh, eh, bueno, pues la invitada que, que vais a ofrecer este año. Bueno, vais a ofrecer, que, que va a, a estar con vosotros, ¿no? Cada año siempre intentáis que venga alguna persona invitada. Eh, relacionada con el, el, el marco、eh, poético, y en esta ocasión pues, será Carmen Calderón, que es conocida ya aquí en la localidad, conocida por vosotras también, que va a venir a presentar su libro eh, denominado eh, Cuba Hermana: La lucha de la mujer. Contarnos. <ríe> bueno, como bien tú has dicho, en ca cada año hemos traído un, un escrito invitado,、uh -huh. una s v e c e s ha sido de fuera y otra s v e c e s ha sido de la localidad. Que, que hemos tenido también de invitados. Y este año, pues, Carmen c a r d e r ó n Infante, es de Cádiz. Y ella ya ha escrito varios libros. Y este año, pues, va a presentar su libro, como bien tú has dicho. Y nada, es amiga nuestra ya, porque、mmm, ella coordina unos encuentros literarios a nivel provincial, donde nos invitan a nosotros y、mm -hmm. acudimos. En Rota, el puerto, Cádiz, capital, Sipiona, Siclana, o sea, varios, un montón de pueblos. En Ubrique también ya se hizo un encuentro provincial un coordinado por ella. Y, y, y queda muy bien. Hoy, o sea, mañana, perdón, mañana viene,、mm -hmm. pues probablemente venga alguien de Cádiz también a recitar con nosotros, compañera de estos encuentros provinciales. Y nada más. y Pues,、eh, Carmen Calderón será la, la invitada Eso, ¿eh? de, de ese encuentro poético. Aprovechar también para presentar el libro y para compartir este momento con vosotras, ¿verdad?、Eso. Bueno, pues recuerden que entonces: Encuentro Poético en Ubrique、eh, se va a desarrollar en la Peña Flamenca mañana, viernes 21 de marzo a las 4 y media, con motivo del Día Mundial de la Poesía, que se va a conmemorar de este modo por parte de los colectivos de mujeres. Eh, antes de marcharnos, yo os tenía que preguntar alguna otra actividad que estéis desarrollando como Colectivo de Mujeres Perfacción 94, por ejemplo, si tenéis pendiente alguna otra iniciativa, actividad. Bueno, Creo que recuerda que sí, siempre. Sí, hay.、Mm. Eh, Cuéntanos, Manuela. Prácticamente estamos hablando porque, aunque el grupo m、mmm... u c h o lleva unos años, como, como ha dicho Ana, colaborando en otros en otro aspectos, ¿no? Pero, Estamos muy ligadas en preformación con ella, puesto que casi todas son socias.、Uh -huh. Así que, ...que desde Fencica, que es la Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz, que ha estado unos años ...ha estado parada y ahora se, se ha vuelto a charandar, pues nos ofrecen un curso para reforzar la memoria.、Eh, esto lo lanzamos por la radio porque、mm, cualquier mujer. Eh, que está interesada en hacerlo, pues le damos un número de teléfono con el que se puede poner en contacto, porque tenemos que tener un número de, de, de personas inscritas para que se puedan trasladar desde Villa Martín a Urique. El horario y los días, cuando el telegrupo eso será por mayoría a quien mejor le venga los días y la hora, y será así.、Eh, Repito que se llama Curso para reforzar la memoria. Y, y también、eh, tenemos la, una llamada de, de otra escritora, que también es de Cádiz, que también participó con nosotros en un encuentro. Se llama María L. Cruz. Esta mujer tiene 65 años, pero desde hace dos años tiene muchas ganas de venir a Ubrica a presentar su libro también. Así que quiere que más o menos le organicemos ese encuentro para presentar su libro. También hemos tenido ahora una reunión en el Centro de Salud desde f e n c i c a que se llama la asociación de,、um, Federación de Asociaciones de Mujeres de la Sierra de Cádiz. pues、eh, Nos proponían para unos puestos de trabajo para impartir los cursos, si en nuestra asociación. Hubiese habido una persona、mmm, más bien joven, bueno, o, o no tan joven,、uh -huh. que hubiese tenido psicología, esa trabajadora social o algo de eso, pues nosotros podíamos ver eso, esa propuesta, para que tuviera la opción a coger uno de esos puestos de trabajo.、Uh -huh. en, en este momento, con nosotros no hay, por eso lo digo, para animar también a. a A mujeres que, que un poco estén,、eh, a lo mejor sin trabajo y que tengan esas carreras esas, pues mira que si están en la asociación, pues ahora mismo esto ha llegado así,、uh -huh, directamente、claro. para hacer las propuestas desde las asociaciones de mujeres.、Uh -huh. Después, claro, es normal que e n t r e g a r a n sus c u r r í c u l o s harán sus entrevistas, como ya ellas saben, en todos los trabajos, y después, claro, pues se quedarán las que, las que la directiva e l i j a n o Y por otra parte, el martes día 25, en Arco de la Frontera, nos invitan esta federación, se llama Zor Rural, que coge lo que es la bahía, y la campiña de Jerez y el Bajo Guadalquivir. Esta federación se compone de 22 asociaciones de mujeres, pero que también están muy en contacto con nosotros.、Uh -huh. Además, su presidenta es vocal. En el Consejo Andaluz de, de los Consejos Locales, de Municipales, de la Mujer en Andalucía, y ella es una de las vocales de la directiva que existe en el Instituto. Entonces, ella es vocal por la Sierra de Cádiz. Porque, como cuando se hizo esta elección,、no mm, nuestra o estaba... n federación, digamos, estaba funcionando, pues entonces ella cogió el, el sitio de vocal para representar a Sierra de Cádiz.、Uh -huh. Y otra señora de a l e c i r a también presidenta de otra federación, cogió、mm, la vocalía para representar a la Bahía. Entonces,、eh, estamos muy en contacto con, con esta federación que se llama Azor Rural. Y que el próximo día 25 tiene un acto en el puerto de Narco de la Frontera,、uh -huh. donde estamos invitadas.、Uh -huh. Bueno, pues h a y q u e d a r también esos actos, iniciativas y actividades que se organizan por parte de Presumación 94. Nosotros nos quedamos aquí、eh, despidiendo el encuentro, recordando la cita, ¿no?、Eh, mañana, viernes 21 de marzo, Día Mundial de la Poesía, Mujeres Nucha y Presumación 94 los celebran con ese encuentro poético que tendrá lugar en la Peña Flamenca a partir de las cuatro y media y a la que quedan invitados todos los ciudadanos de Ubrique que tengan inquietud literaria y que quieran participar en el recital. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Juana Camacho, Narrodríguez y Manuela Jiménez que nos hayan acompañado en este tiempo de la mañana. Gracias por estar con nosotras.、Muy、buenos días. Buenos días, gracias. Gracias a ti.